MUNDOFONÍAS Mondofonía Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid y que, como sabéis, se distribuye, se emite a lo largo y ancho del planeta, en 24 emisoras, nada menos, en 11 países, desde el hemisferio sur, desde Chile hasta la emisora más norteña, creo que es la de Berlín, en Multicult FM. Y en esta ocasión vamos a repasar algunos discos recopilatorios que ven la luz en estas fechas y de los cuales también hemos hablado en alguna ocasión anterior. El que tenemos entre manos celebra 25 años de un sello discográfico o que podría ser más bien un subsello, Riverboat Records, dentro del sello World Music Network, Y lo celebra con un doble disco que recoge nada menos que 35 piezas musicales. Ya han sonado unas cuantas en programas anteriores y hoy también escucharemos algunas. De hecho, ya hemos oído a la griega Christi Stasinopoulou con Stasis Calibiotis y esta pieza, Matia Sankai Tadikasu que es la que precisamente abre este doble recopilatorio. Y mundofonías lo hacemos Juan Antonio Vázquez, Ciara Chigane, desde aquí, desde Madrid, para todos vosotros. Oímos otro tema de este disco, Music from the Source, música desde la fuente, este doble disco. Seguimos con el grupo Psycho York, desde Gran Bretaña con componentes de diversos lugares de Europa. Veamos a Psycho este grupo desde Gran Bretaña con el tema Esmera Mim, un grupo en el que encontramos gente de diversos lugares de Europa, como por ejemplo la cantante de Turquía Sigdem Aslan. Y de esta reunión de músicos de diversos países nos vamos ahora a la isla de La Reunión en el Océano Índico para escuchar otro de los artistas que participan en este recopilatorio Music from the Source del sello Riverboat Records celebrando su 25 aniversario con un doble CD. René Lacai es el acordeonista que escuchamos con esta pieza. O Gardanú.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 Seguimos repasando este disco Music from the Source, música desde la fuente. En este caso era el grupo Mono Sueci, formado por gente de Noruega, de Zimbabue y de Mozambique, con el tema Mafunde. Una sonoridad muy particular, desde luego, la de este grupo afronórdico, podríamos decir. Nos vamos ahora a Argentina, con una milonga, la milonga del corralón, que nos traen Martín Alvarado y Horacio Avilano. el color y de barracas la copla, cuando desato mi chata se me hace silbo en la boca, milonga de corralón, milonga, siempre milonga. de chaparrón me alarga mucho las horas aprovecho la ocasión pa' hacer sonar la bordona y se me acompaña la fiesta la dicha de mi patrona mi longa de corralón, mi longa siempre milonga. longa y pobrezón me arreglo con cuatro cosas una junta de mi flor una chata y una moza y este ritmo cuarteador que anda pegado a mi sombra milonga de corralón milonga siempre milonga corazón tu cadencia me enamora cuando un fuelle con padrón te hacer las baldosas pa bailar hasta que aclare siempre me sobra las mozas mi longa de corralón mi longa siempre mi longa Pues ahí teníamos a Martín Alvarado y Horacio Avilano, este dúo argentino que también pone su aportación, esta milonga de corralón en el recopilatorio que hemos estado repasando. Music from the source, música desde la fuente, música desde el manantial del sello Riverboat Records, ese doble CD que celebra su 25 aniversario y vamos a continuar con más producciones del sello World Music Network Seguimos con otro recopilatorio en este caso con la Rough Guide to Latin Rare Groove es decir, esta guía al groove latino raro o de las rarezas del groove latino, no sabemos si será raro pero sí que nos gusta bastante este tema de Alfredo Gutiérrez y los caporales del Magdalena el tema no pago nada de este grupo formado en 168, liderado por Alfredo Gutiérrez, a iniciativa de la casa de discos CODiscos. Sabor. Yo no trabajo, yo no. ¿Con qué carajo voy a pagar? El carnicero y el panadero tienen coraje, venir a cobrar. Ya está el lechero con su agua y leche, con su gran cara viene a cobrar. Y yo le digo, yo no trabajo, yo no hago nada, no pago nada. Y yo le digo, yo no trabajo, ¿con qué carajo voy a pagar? No pago, no pago, no pago nada, hombre, yo no como, no pago, no pago nada. nada, carne gorda, no pago por nada, por eso no la pago, no pago nada, tampoco como. No pago nada, tampoco como pantilla no pago nada. Claro, cuando no tengo plata, no pago. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo, con Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. He traigo la nueva bamba en ritmo de bugalú, el baile que está de moda para que lo se tú. brusca que se yo quiero seguir bailando hasta que se Continuado con este recopilatorio de Rough Guide to Latin Rare Groove, volumen 1, la guía orientativa a las rarezas del groove del ritmo latino, como las que se contienen en este recopilatorio, con mucho sabor sesentero, setentero, antiguo, vintage y con bastante encanto, como veis. Hemos escuchado a un intérprete peruano. Se trata de Mario Allison y su combo con la pieza Bamba Curé. Un recopilatorio que ya os habíamos anticipado hace algunas semanas y que ve de la luz, como decimos, en estos días. Y otro grupo peruano es el Grupo 2000, de los que oímos el tema Denist. <risa> su estilo de chicha y cumbia psicodélica que arraigó en Perú se presentaba así el grupo 2000 y este recopilatorio de Rough Guide to Latin Rare Groove volumen 1, como suele ser costumbre en esta serie de discos, incluye un disco adicional, un disco extra que en este caso corre a cargo del grupo Spanglish Fly grupo neoyorquino que nos presenta piezas como esta que escuchamos, Think Pensamiento Thank you.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 Hemos abandonado Latinoamérica para irnos a escuchar la Rough Guide Scottish Music vamos a oír música escocesa como esta del grupo The Chair un grupo que llega desde las islas Orkney y que interpretaba este tema The Scary's Room la habitación que asusta más y esa canción se componía de un tema muy famoso de Kepa Junquera, Bog Spock junto con un tema de Gavin Firth que es esa The Scary's Room in the House la habitación de la casa que da más miedo Y esta guía de la música escocesa, que también nos propone el Say World Music Network, también cuenta con un disco adicional. En este caso es el disco firmado por el grupo Clear, del cual escuchamos esta serie de piezas con el título conjunto de The Ditis Set. Sonidos célticos en esta recta final de Mundofonías. Todavía nos queda un poquito, así que quedaros para seguir disfrutando de sonidos y músicas muy interesantes. Esto que escuchábamos correspondía al grupo Clear. Ellos aportan el disco adicional, el disco extra, a esta guía rough de la música escocesa que estábamos escuchando en estos últimos minutos. Pues esta guía de la música escocesa se ha publicado ya y la siguiente, de Rough Guide to Celtic Music, segunda edición se editará el día 28 de abril y si antes oíamos un tema dedicado a la habitación de la casa que más miedo daba ahora vamos a escuchar el tema inspirado en una habitación con vistas del grupo All Blind Dog. otra de esas recopilaciones, el sello World Music Network, en este caso dedicada a la música celta, la segunda edición, con el grupo Old Blind Dogs, que por cierto también son escoceses. Pues con estos sones célticos atlánticos nos vamos a despedir en esta edición de Mondofonías, ya sabéis que aquí solemos estar Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el mundo a través de las 24 emisoras que difunden Mundofonías, también nos tenéis en nuestra web mundofonías.com donde se van publicando todos los programas, los podéis escuchar cuando queráis y también consultar la lista de las canciones que suenan y de los artistas que las interpretan nos vamos a ir también con el disco adicional en este caso, de la grabación que estábamos oyendo, del recopilatorio de Rough Guide to Celtic Music en su segunda edición se trata de un grupo que nos parece sumamente interesante, vienen desde Cornwall es un país celta del cual no se habla mucho porque es más pequeñito, está así como debajo de... en, en, en la puntita, digamos, si miras Gran Bretaña, la puntita eh, de abajo a la izquierda, ¿no? Pues ahí, esa puntita son, es Cornualles. donde se hablaba también una lengua céltica que ya hace algún siglo se ha perdido, pero que hay gente pues, que la está recuperando y la está poniendo en práctica de nuevo. Nos quedamos con el grupo Dalla, que es el que estamos presentando, que ya ha sonado también hace poquito en Mundofonías, y con esta forma tan vibrante de interpretar la música de su tierra. Con ellos nos despedimos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. I can rocky and I can buddy and I can rocky and I can buddy and I can rocky and I can buddy and I can rocky and work like a man. I can lobby and shakey and I can lobby and shakey And I can lobby and shakey and please see old Jan Like a man. I can lobby and shaking and please the old Jan Just thou know young Betsy Jane? She can work like a man She do work at the bottle frame, and please the old Jan She do work at the skiddy pal, she can work like a man Sometimes she spell and please the old Jan I can buddy and I can rocky and I can work like a man I can lobby and shakey, and please the old Jan My Sunday best I can work like a man I a place like the rest I'm please the old Jan Life is the ball and ball is life I can work like a man Show me a man, I'll show you a wife And please see old Jan I can buddy and I can rocky And I can work like a man I can lobby and shaky. I'm And please see old Jan I can lobby and, and, and, and I can buddy and I can lobby and work like a man and and I can, I lobby, and I can and lobby and shakey and I can lobby and shakey and I can lobby and shakey and, and, and, and, and, and, and please see oh jan